Primero, toda nuestra solidaridad con el taxista que fue eh, atracado y herido en Ciudad Bolívar. Eh, la policía capturó a una persona que está señalada de haber cometido este ilícito. Eh, esta persona está siendo objeto del proceso de judicialización. Y precisamente lo que estamos haciendo, y todavía continúa esa reunión, en el Comando de la Bogotá desde las 7 de la mañana, es precisamente hacer una revisión con la estrategia que hemos venido implementando con los taxistas de tiempo atrás, en donde hay una perfecta articulación de esfuerzos que hay que ajustarla, que hay que optimizarla. No desconocemos y siempre valoramos el importante aporte que significan los taxistas desde la red de cooperantes. Muchos hechos delictivos hemos podido Eh, prevenir, hemos podido contrarrestar de la mano del aporte eh, y la participación de los taxistas. E indudablemente que hay un hecho que también eh, se ha sumado, digamos, al inconformismo razonable de este importante gremio que fue la muerte, que fue víctima un taxista en un accidente de tránsito. Esta persona ya ha sido cobijada con medidas de aseguramiento. Y lo que estamos haciendo, y que seguramente saldrá como resultado, de esta reunión es la revisión de esta estrategia, la revisión que incorpora precisamente la necesidad de dar cubrimiento en aquellos lugares en donde hemos podido evidenciar con el análisis eh, georreferencial de cuáles son los lugares de mayor afectación.